Bueno, Rodrigo, contanos porque hoy se reanudan las paritarias en este 2023 con el gobierno provincial y me imagino que hay expectativas respecto a eso. Buen día. Buen día. Bueno, en principio nosotros de la Asociación Trabajador del Estado eh, fuimos notificados para el día de hoy a las 14 horas en economía. Eh, ya estaba pautado, había quedado cerrado en el último encuentro paritario que mediados o mmm, la segunda quincena de enero nos íbamos a estar Eh, reuniendo para revisar y a, actualizar el desfasaje que puede haber quedado eh, con respecto a la inflación oficial eh, en ese sentido bueno a, el INDEC ha pronunciado que el año 2022 terminó en un 94,8% eh, nosotros, más allá de que falte eh, todavía este porcentaje de enero, cobrar ahora en febrero eh, en su totalidad digamos lo que es eh, de febrero 2022 a enero 2023 que sería el Eh, ...la pauta 2022 terminamos en un 104,6% de mínima con algunos antecedentes, por ejemplo, aquellos que cobran otros incentivos en el caso de eh, los trabajadores de salud que en un máximo han llegado a un 131%. Uh -huh. Así que en ese sentido, eh, lo que hoy vamos a discutir, más allá de que pueda haber alguna cuestión de algún reconocimiento de algunos sectores, cuestiones que siempre hay, sectoriales, Eh, hay que empezar a plantear qué va a pasar este año, cómo nos vamos a posicionar los sindicatos con respecto a esta pauta 2023, eh, en el sentido de que tenemos que darle presibilidad a todos los trabajadores eh, en un año que también eh, no solamente eh, la inflación sigue avanzando y que se trabaja para bajarla desde el gobierno nacional, sino que también un año electoral donde van a haber Eh, muchas eh, acciones, digamos, que van a afectar al trabajador estatal o a los ciudadanos mismos, o no, si podemos darle eh, ese camino eh, de digamos, ese camino salarial asegurado. Uh -huh. Y en ese sentido se han reunido con la UNTER en la mañana de hoy, también para planificar, ¿no?, este 2020. Sí, tuvimos una reunión hoy temprano eh, con Silvana y Inostrosa, quien está ahora al frente de UNTER, eh, donde, bueno, analizamos el contexto y planteamos ir con estrategias conjuntas a las distintas mesas en el día de hoy. Eh, más que nada, seguir... Eh, avanzando y presionando para que, ya hace dos años que venimos discutiendo, que sean acumulativos los aumentos salariales, que no es lo mismo eh, tener un aumento del 10% llevado a la última pauta salarial a tener un aumento del 10% del mes anterior. Claro. Eh, así que eso es, creo que, eh, la gran lucha que vamos a tener este año. Y por otro lado, eh, también eh, ir acortando un poco los plazos de esa actualización ...y revisión eh, con respecto a los índices oficiales. El año pasado funcionó y nos parece que este año tenemos que repetirlo. ¿Que sea trimestral la, la, los debates por los salarios de los estatales? Decir? Esa es otra opción, mm. o sea que sea trimestral pero que nos aseguremos esa revisión... ...como lo pudimos hacer en el 2022 que nos llevó, eh, como decía al principio... ...a quedar por encima de la inflación. Mencionaba los términos porcentuales anuales recién de lo que ha logrado... Eh, ...ATE y los distintos gremios eh, provinciales, bueno se discutirá de porcentajes en la paritaria de hoy. Bueno, yo creo que en la puesta eh, digamos la puesta en escena de cada sindicato todos vamos a tener una, un planteo y desde UNTER vamos a también desde UNTER y y de, sería el Frente Sindical CONATE vamos a plantear esa posibilidad de que ya haya un porcentaje ahora entrado el año 2023 para ya ir después eh, analizando cómo se van dando mes a mes eh los los índices de inflación, por ejemplo, el, el REM, que es el, el relevamiento de mercado, dice que ya en enero, febrero y marzo va a estar esos tres meses van a dar un 17 o un 17,5 de inflación. Bueno, uh -huh. si nosotros vamos a estar discutiendo en marzo un 18%, por darte un ejemplo, bueno, estaría ya podríamos prever que eso puede llegar a existir y que ahora podamos discutir algún porcentaje para arrancar. Pero sí tenemos claro que hoy necesitamos ya darle inicio a las negociaciones del año 2023. Vicente, le agradecemos. A ustedes.